El yacimiento de la Alcudia, cuyas excavaciones arqueológicas siguen sacando a la luz las huellas de nuestro pasado, ofrece este mes de julio su Festival de Teatro Clásico. Comenzó este pasado martes con una de las representaciones de la sección de la enseñanza y a partir de la próxima semana comenzarán las representaciones de las compañías profesionales. Pues bien, para hablar de este festival contamos con el director de la Fundación, Alejandro Ramos. Muy buenos días, Alejandro. Muy Buenos días, Romario. Bien, el Teatro Clásico vuelve. ¿Cómo, ¿Cómo vuelve este año? ¿Cómo ha vuelto? O sea, vuelve con una programación espectacular y ya con, con una primera sesión de inicio que ha sido muy, muy, con mucho éxito de público y la función, como siempre, pues eh, genial. ¿Qué tenéis preparado? ¿Cómo habéis programado este Festival de Teatro? ¿Todas las noches? ¿A partir de qué hora eh, y qué otras actividades hay en torno al festival? Pues nosotros entendemos el festival como un pack, no, no solo con, como una representación teatral, sino como una oportunidad inmejorable eh, de ver el yacimiento, porque tiene las puertas abiertas desde las 8 de la tarde, con lo, el museo y el centro de operación, por supuesto, también abierto, en una temperatura y un ambiente ideal, realmente. Yo que conozco bien el yacimiento, te lo puedo decir, que son unas circunstancias espectaculares para ver el, el yacimiento, tanto de temperatura como de luz. Y luego hay un restaurante donde se puede tomar algo, beber algo, comer algo, antes de, de ver la representación. Entonces, como digo, ese pack de visita, cena y luego eh, función, me parece muy, muy recomendable. Yo, de hecho, lo recomiendo a todos mis amigos, al margen de, de la mmm, promoción que pueda hacer del de festival, lo recomiendo de corazón. ¿Y hasta qué día va a estar? Porque son desde las 8 de la tarde, ¿hasta qué hora si uno puede estar en el yacimiento? Si sí, las puertas se abren a las ocho, después de la jornada de, eh, normal del día de, de visitantes, pero se vuelve a abrir a las ocho ya para el festival y a las diez empieza la representación. O sea, con lo cual vale esas dos horas para la gente… Bueno, cada uno puede venir cuando quiera, evidentemente, pero pues, si quiere aprovechar esas dos horas, pues tiene. Y luego la función, pues, pues algunas duran ochenta eh, minutos, otras noventa, cien, eh, eh, pues como una película, una obra de teatro, bueno, esa, esa duración… Es este, esta semana de martes a viernes eh, con teatro de enseñanza y la semana que viene también de martes a viernes con cuatro representaciones de teatro profesional. Eh, son ocho en total las representaciones historias, tragedias, comedias de la Grecia antigua y de Roma. Sí, y luego el eh, Siglo del Español también y Shakespeare también. Hoy tenemos una, una representación de una versión de Romeo y Julieta. Tenemos una, un algo alegórico al, al Quijote y la semana que viene también tenemos algo de siglo de oro el resto es eh, bueno, incluso también un mercader de Venecia, de Sesti, el resto es eh, tragedia y comedia, sí Lo habéis mezclado, siglo de oro con la, con la historia clásica antigua, hoy tenemos esa alegoría al Quijote ¿de qué se trata? Bueno, es una versión que hace la, eh, la compañía de teatro de la Universidad Miguel Grande de Elche, en la que con unos diálogos eh, alusivos a, a la figura de Quijote y da una versión pues, totalmente diferente. ¿no? Una adaptación para un festival de teatro de estas características y eh, creo que es sorprendente, bastante sorprendente. Por lo que veo, esta semana eh, participan eh, compañías de teatro que salen de las propias universidades. Cuando hablamos de enseñanza estamos hablando del ámbito académico, universitario. No todas, porque eh, si bien las tres primeras son la compañía de teatro de, de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, luego la, la propia obra de teatro de la Universidad de Alicante, luego la, la compañía de teatro de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, pero la última sesión es un premio que se da, eh, poder representar aquí es, es un premio que se da al certamen de teatro eh, de, de estudiantes, un teatro de, de, de secundaria, Que, que se hace y el, el, el, es un certamen que organiza la Universidad de Alicante y que la compañía que gana pues, representa, un, uno de los premios es representar su obra en este Festival de Teatro de la, de la Alcudia. Entonces, este año es la nave Argo, del, de una instituto de censura de Alicante, es una, una, una compañía genial que ya, ya ha ganado otras ediciones y ha representado aquí su obra y es una calidad excepcional, es un centro que promociona muchísimo el, el teatro. Bien, pues hemos hablado de la programación de esta semana que concluye mañana viernes, pero que comienza el próximo lunes con las compañías profesionales y se clausura el próximo viernes. Hemos dicho también eh, que aprovecháis esta circunstancia para que el público pueda ver el yacimiento. ¿Qué hay en estos momentos en el yacimiento? Acabas de decir que ya por fin hay restaurante, cafetería, donde tomarse algo antes de ver la representación y antes se puede pasear. ¿Tenéis una exposición sobre la Dama de Elche en estos momentos en el Centro de Interpretación? Exacto, en el Museo, en el Museo, en el edificio del Museo. Eh, tenemos una exposición que inauguramos la semana pasada, eh, bastante espectacular para los amantes de la Dama, porque incluye la, los manuscritos originales del propio 4 de agosto de 1897, que hizo Pedro Ibarra y que nadie, creo que podamos estar vivos, haya, haya podido ver. Entonces es algo muy llamativo con las primeras eh, caricaturas, por decirlo de alguna manera, que hizo de, de la pieza, su primer dibujo, las primeras fotografías, y es algo realmente emocionante de, de ver. Y pues luego es... aparte tiene pues un, un tratamiento de, de lo que, eh, la creación del icono, que es el, el tema de la exposición, de cómo eh, de forma increíble el, eh, nada más salir y estando dos semanas prácticamente en España, pues se convirtió en un icono. En Francia potenció esa imagen y cuando volvió, pues todavía más, eh, siendo imagen eh, promovida por, el, por Franco para representar a la mujer española y a partir de ahí toda la evolución que ha ido teniendo. Es una, una, es una, como me gusta a mí decir, es una exposición contundente porque es pequeña, pero tiene eh, piezas eh, geniales. Y se lo debemos a tu familia, Alejandro. Los documentos hasta ahora inéditos de Pedro Ibarra sobre la dama del Elche, cuando se halló hace 125 años, los tenía eh, tu familia. ¿Cómo ha sido eso de donarlos? Eh, bueno, no se, no se han donado. Se ha hecho una cesión una temporal para, eh, durante el tiempo que, que esté la exposición en, en marcha. Es una parte del archivo de Pedro Ibarra que, que compró mi, mi abuelo a su viuda cuando este falleció y que ha mantenido en la biblioteca familiar hasta hoy eh, una parte importantísima de la, de la historia local de Elche, no solo a nivel arqueológico, sino a nivel político, a nivel arquitectónico y, y documentación espectacular de, de, de muchos eh, aspectos importantes de la ciudad de Elche. Y que, bueno, mi, mi abuelo mantuvo unida y mantenemos nosotros en, hoy en día. ¿La intención es mantener vuestra colección unida? Vuestra, eh, los fondos que tenéis en vuestra biblioteca? Eh, bueno, eh, no es nuestra intención porque la biblioteca eh, no vamos a poder mantenerla, evidentemente, como cualquier familia puede entender. Eh, la casa familiar, cuando hay muchos hermanos, eh, no se puede mantener porque ninguno de, de, de nosotros la, la puede comprar o la, o la quiere comprar, ya tiene su casa cada uno. Entonces, bueno, eh, tanto esa colección como la casa, todo pues, eh, está um, en venta, Pues de instituciones, de particulares, de, de, de quien se lance a, a ello. ¿Desde cuándo la habéis puesto en venta? Pues eh, eh, lo tuvimos que hacer inmediatamente después de la muerte de mi padre en, en noviembre del, del año pasado. ¿Y hasta la fecha hay alguna institución pública que se haya interesado? No, no, no hemos tenido ninguna noticia. ¿Hay alguna explicación? Porque estamos hablando de la casa familiar en pleno corazón de la Alcudia, del yacimiento arqueológico, uno de los más importantes del arte ibero por las piezas que se están encontrando y lo que se está excavando. Y luego una colección que tiene documentos, lo, as, lo acabéis de demostrar en esta exposición, inéditos, como los de Pedro Ibarra. No te puedo dar ninguna explicación porque no eh, mantengo diálogo sobre el tema. Eh, nosotros... Eh, Avisamos a las instituciones en el momento que íbamos a proceder a poner en venta la casa, evidentemente con tiempo, para, para que, bueno, pues eh, eh, si alguien est estaba eh, eh, dispuesto a, a, a ello. Eh, y de momento no hemos tenido ninguna respuesta, ninguna respuesta al menos eh, positiva. Ni siquiera para negociar el precio, porque cuando hay silencio a veces uno piensa que es por el precio tan elevado que habéis puesto o no. habéis fijado. Bueno, el, el precio es el precio que se tasó por profesionales eh, como vivienda, al margen de lo que pudiera tener en su interior. Eso es eh, otra historia, pues es un tema mucho más complejo. Pero la casa se tasó por, el, por lo que suele valer una casa de campo, en esta zona de Eche, por los metros. Bueno, ya te puedes imaginar, el precio de inmobiliario nada más. Y, y como te decía, pues bueno, pues de momento no, no, no tenemos ninguna, ninguna propuesta ni, ni sabemos si es precio es caro o barato, entonces no... No, no, no, no hemos recibido nada. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en vez de una institución pública eh, quien la compra es alguien, un propietario, alguien particular, privado, ¿qué pasaría con esta casa familiar que está en pleno corazón de la alcudia? No sé, no lo quiero imaginar. De todas maneras, bueno, hasta ahora está en manos privadas, lo que pasa es que las circunstancias hacen que seamos unas manos privadas muy peculiares y muy vinculadas con el yacimiento. Si fuera una... una... A alguien ajeno al yacimiento, pues, me imagino que, bueno, pues, tendría que cumplir normas como BIC, eh, pero, bueno, podría utilizarla como una casa, lo pasa es que me imagino que las la posibilidades de, de, que puede ofrecer tener esa parte del yacimiento vinculada a la fundación, pues, se limitarían. Y en cuanto a la colección, el valor es incalculable. ¿Qué tenéis? ¿Qué piezas tenéis en esa colección particular de la familia Ramos? Pues eh, como te comentaba, parte del archivo de Pedro Ibarra y luego pues había eh, parte de, de la colección del de fruto de excavaciones arqueológicas hechas en el yacimiento por mi abuelo, que por seguridad nunca habían sido expuestas en el museo y, y estaban eh, en la casa o guardadas en, en sitios de seguridad. Y están ahí, son piezas conocidas por todo el mundo porque todas están publicadas y, y muchas de ellas están expuestas en el museo con un convenio de cesión eh, temporal que se, re, se reactiva de forma periódica. Algunas de ellas son de un valor incalculable porque estamos hablando de tesoros eh, que se encontraron en la Alcudia, piezas de oro e incluso monedas que aportan mucha, mucho valor o mucha información sobre eh, lo que fue la colonia de Iliki y Augusta. Sí, lógicamente hay piezas eh, muy importantes. De hecho, muchas ya no se exponían en el museo por por eso, por temas de seguridad. Pues Alejandro Ramos, espero que las instituciones públicas eh, puedan mm, responder a vuestra bueno, a vuestra propuesta de venta de la familia Ramos. Es una pena que caiga en manos privadas y no en manos públicas este patrimonio tan valioso. Esperemos que llegue a buen, fu a, a buen fin eh, vuestra vuestra propuesta de venta. Sí, bueno, de todas maneras, si, no, si cae en manos privadas, manos privadas, eh, hay, hoy en día con la con la legislación que hay, el eh, yacimiento no tendría eh, por qué verse perjudicado. Sería una lástima, sería un freno para, para el desarrollo en el yacimiento, sí. Pero bueno, la seguridad está eh, garantizada, ¿no? Eh, de, en la CUDIA desde principio del siglo XX, que mi familia empezó eh, a intentar a, a hacer un museo en Elche, eh, siempre hemos tenido muchas dificultades con, con instituciones, ¿no? eh, De hecho, eh, el MAE surge por eso, porque en un primer momento mi familia llevaba su idea, la idea de mi abuelo era crear un museo municipal y empezó a llevar piezas, ¿no? En los años 40, cuando ya llevaba casi 20 años peleando con eh, los alcaldes de turno eh, y no consiguiendo nada, pues se creó el Museo de la Acudia. ¿no? Entonces, bueno, eh, es una, una polémica, una, una manera de funcionar que, que se intrínseca un poco al yacimiento. Eh, la Universidad de Alicante está a, a apostando mucho y está salvando muchísimo eh, a la Alcudia con todas sus actuaciones. Y, eh, bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de la, de la casa. Eh, pero, como te digo, sea una institución o sea un particular, eh, la seguridad está garantizada porque la legislación de hoy eh, está muy pendiente de, de, de cualquier cosa que se haga dentro de un día. Alejandro, tú esto lo hablaste con tu padre. Tu padre era conocedor que cuando fa faltase vosotros no podríais mantener la colección y la casa familiar. ¿Se llegó incluso a plantear la venta? Por supuesto. No, él no llegó a plantear la venta. Es una, una cosa que dejó para el día de mañana. Entonces él sabía que, que nosotros lo íbamos a gestionar y que, bueno, no... Lo de mi padre es que, aunque parezca mentira, fue, fue rápido y fue... Eh, ...fue, aunque fueron un par de años, eh, fueron en plena pandemia, ¿no? Él no estaba enfermo antes de la pandemia y, y entonces en la pandemia estaba todo un poco eh, difícil de manejar, ¿no? Entonces sí se dieron unas circunstancias un poco peculiares, pero él evidentemente era, era totalmente conocedor de lo que iba a pasar a su, a su muerte. ¿Y tú cómo estás, Alejandro? Porque tú eres de todos los hermanos el que estás ahí en la Alcudia... El que apareces en las fotos con tu abuelo, creo, incluso con tu padre de pequeño, en las muchas fotos antiguas del yacimiento. Tú esto lo has mamado desde pequeño. ¿Cómo te encuentras al tener que hablar de, la, de vender este patrimonio? Bueno, es una sensación peculiar, particular. Yo siempre he, tenido la, la, he intentado separar mi vida privada de mi trabajo. Aquí es muy complicado pero también lo sigo manteniendo. Tenemos una, tengo una responsabilidad también con mis hermanos. Eh, nosotros tenemos un patrimonio heredado que tenemos que gestionar por el bien de la familia, por nuestro bien particular y luego por el bien de la fundación. Yo eh, siempre voy a estar tranquilo porque he hecho todo lo posible para que eh, las instituciones eh, sean cargadas de, de esta parte del yacimiento, pero también puedo entender que eh, no, no lo considero oportuno. Entonces, también es, es legítimo Que eh, se pueda vender de, de forma particular, no deja de ser una vivienda. Eh, y entonces, bueno, teniendo la cocina tranquila, es fácil actuar. Alejandro, tú vives ahí en esa casa, en la Alcudia, en el piso de arriba, eh, de pequeño o incluso ahora, ¿sueñas en que debajo de esa casa hay tesoros? Bueno, sí que no, quien no, no ha soñado eso. En cualquier parte del yacimiento sabemos que, que hay tesoros, que es, es cuestión de tiempo. Pues nos quedamos ahí. Eh, ojalá esto tenga un final eh, espléndido para el patrimonio ilicitano. Eh, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti. La Glorieta con y Alonso.